m é r i c a Nadie ganó. Y cuando avanzamos con esto, t i r a m o s e l f r e n o de Manos y empezaron estas maniobras distituyentes. Y lo bueno, lo bueno del caso es que quedamos absolutamente expuestos ante el pueblo del hoyo, ante el pueblo de la provincia de c h u b u t y ante el país. Como, como activar el músculo para la defensa de la democracia, porque vimos v i experiencias, experiencias destituyentes hace poco en Bolivia, antes en Brasil, antes en Paraguay. Y nada, tenemos que cuidarnos.、Y、vimos v i maniobras y pirutas todo este tiempo en Rosario, en Buenos Aires, en el puerto, ahí con el tema de Vicentín y cómo por cualquier pavada. Ya la derecha se agrupa porque tiene medios de comunicación, porque tienen, tienen corporación, porque tienen recursos, tienen guita y mueven y, y vuelven locos y tienen banda de trolls que mandan mensajes por las redes sociales. Desnuda un mecanismo, la, la, la trama macabra de, de, de toda esta cuestión del por qué hay vecinos que hace 80, 90 años ocupan un territorio y no le arreglan su situación dominial. Y está claro, porque muchos personajes, muchos empresarios inmobiliarios hacen fortuna con esto, hacen fortuna con el empobrecimiento de los vecinos. Y esto h a y que frenarlo. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. e m p e z a m o s así un nuevo música y noticias por Radio La Negra. Este martes 18 de julio lo hacemos recordando lo que sucedía hace tres años, cuando en una sesión de consejo deliberante de la localidad del e Hoyo、eh, se intentaba. Eh, generar un golpe institucional a un intendente que venía, acababa de, de asumir hacía no mucho y venía intentando políticas populares con respecto a la tierra y con respecto a algunas otras cuestiones. Radio La Negra en esa instancia. Como lo ha hecho también en otras oportunidades, sintió que el lugar en el que había que estar era en la municipalidad de l Hoyo, haciendo una radio abierta y visibilizando a todo el resto del país lo que allí estaba sucediendo. Una vez más, los poderosos, el poder hegemónico, quienes ambicionan la tierra, quienes. Ambicionan el poder, el poder de abrir prostíbulos, el poder de entregar bienes, natural, bienes comunes, perdón, recursos naturales para ellos, a, a las empresas que no son amigas, sino de las que son cipayos. Y bueno, ahí estuvo Radio la Negra, entonces haciendo transmisiones, radio abierta, desde allí, desde la puerta de la municipalidad del Hoyo, con la luz cortada, con grupos electrógenos,、eh, resolviendo las cuestiones necesarias para poder salir. Y difundir a distintas partes del país lo que estaba sucediendo. Algo que, a nuestro entender, sentaba un precedente muy complicado. Bueno, de hecho, lo escuchábamos en palabras de, del intendente Paul w i s m a n quien afortunadamente todavía sigue en su cargo,、eh, no pudo ser desplazado. Hay que decir que tampoco se logró la renuncia de los concejales golpistas. Pero bueno, intentaremos comunicarnos con el intendente Paul Wiseman para, para hacer un balance de estos tres años posteriores. Porque obviamente la, las presiones, sin dudas, no terminaron allí. Así que bueno. Vamos a ir a un poquito de música. Vamos a、um, escuchar un tema que es más de otra época, pero que muy bien、eh, también nos hace pensar en estas situaciones: instrucción cívica, obediencia de b i d a Bueno, y cuando son las 3 y 47 de la tarde, aquí en Música y Noticias, con el frescor de, de este martes, tremendo frío、eh, que se vive en la zona de la Patagonia, nos vamos a ir un poco más al norte para, para sufrir menos el fresquito. Les cuento que aquí en la radio. Debe hacer un par de grados bajo cero y hasta el micrófono、eh, duele. Hay que agarrarlo con la manga de, del buzo para no quedarse pegado.、Eh, Vieron cuando el metal se congela bastante. Bueno, vamos a, a irnos, decíamos, a、eh, Perú, donde la situación、eh, se complica bastante.、Eh, Autoridades del Perú ejecutan un operativo de control de identidad. La Policía Nacional de Perú realiza un operativo de control de identidad en la ciudad de Pucusana en busca de personas que puedan generar violencia, siendo una medida cuestionada por la población al generar intimidación por la postura social antigubernamental generalizada. Vamos a escuchar el informe de. Telesur, nuestros compañeros de siempre ahí atentos a todo lo que va pasando en las distintas partes de nuestra América. Hasta Perú, la policía continúa con el operativo de control de identidad en la ciudad de Pucusana como medida preventiva de cara al inicio de las protestas de la denominada Tercera Toma de Lima. Nuestro compañero Ramiro a g u l o con pormenores. Ramiro, continúa. Buenos días, gracias por el pase. Nos encontramos en el kilómetro 50 de la Panamericana Sur, en donde se ubica la c o m i s a r í a de Pucusana. Este es uno de los tres principales accesos a Lima. En este lugar, la policía viene realizando un operativo de control de identidad hace aproximadamente ocho días. Según esta institución, se busca encontrar personas requisitoriadas que puedan. Generar、eh, violencia en las eh, próximas eh, manifestaciones. Sin embargo, esta medida ha sido cuestionada, ya que、eh, para algunos esto solo busca intimidar a la ciudadanía que piensa salir a manifestarse. Hay que recordar también algunos、eh, gestos que ha tenido el gobierno, como por ejemplo el desfile de cientos e incluso miles、eh, de, de policías hace algunos días atrás. En el centro de Lima. Para algunos analistas, esto ha sido un símbolo de debilidad del gobierno y、eh, una manera también de、eh, hacer que la gente se desanime y salga a protestar. Hay que añadir también que hace poco el Poder Judicial ha ratificado esta ordenanza de la Municipalidad de Lima, que declaró como zona intangible el centro histórico de la ciudad. Prohibiendo de esta forma las、eh, protestas. Sin embargo,、eh, se ha señalado y se ha recordado que el Tribunal Constitucional ya emitió una sentencia que protege el derecho a la protesta pacífica, la cual está eh, protegida eh, en, y amparada en nuestra Constitución y en tratados internacionales de los cuales el Perú es、eh, parte. Es por ello que las coordinaciones de parte de las diversas organizaciones sociales y delegaciones que vendrán del interior del país siguen firmes para la protesta、eh, del día de mañana en contra del gobierno de Dina b u l a r t a Adelante en estudios con ustedes. Y de Perú, nos vamos a Guatemala, a donde también、eh, la situación está complicada porque hubo elecciones y,、eh, bueno, no se No se quisieron reconocer los resultados, y entonces empezó a haber todo un clima enrarecido en Guatemala. El ex candidato. Eh, perdón, eh. En Guatemala, el ex candidato Carlos Pineda exigió repetir las elecciones generales debido al derecho de igualdad de todos los aspirantes a ocupar un cargo público, lo cual ha sido respaldado por algunas agrupaciones políticas. Vamos a escuchar este otro informe también de Telesur. De Guatemala, allí varios grupos demandan una segunda ronda electoral sin intervención judicial y afirman estar en alerta en diversos lugares del país para manifestarse en caso de una nueva irregularidad que altere el calendario electoral. Nuestra corresponsal Verónica Orantes nos cuenta los detalles. Adelante. Muchas gracias, compañeros, y un saludo ahí en el set. Así es el ex candidato Carlos Pineda del Partido Prosperidad Ciudadana que quedó fuera. Durante el periodo electoral ha pedido, en este caso, a la Corte de Constitucionalidad que se repitan las elecciones por el principio de igualdad, debido a que él fue suspendido en el periodo va a ser electoral、bien? y que, en este caso, como se ha señalado como n v i mientos e m i l l a que se intentó suspender por parte del juez、pues, séptimo instancia penal a petición del Ministerio Público. No fue suspendido debido a estar en el p r o c a electoral. Entonces él solicita que se aplique este principio de igualdad y que las elecciones sean repetidas. Algo que ha sido secundado o mencionado por algunos otros、eh, partidos políticos. También escuchábamos a la candidata Sandra Torres señalando que nos tenía razón y que las elecciones、eh, debiesen ser repetidas. Aunque en este caso también hay que recordar que la acción de amparo está pendiente por resolver. También en definitiva está pendiente por resolver la resolución que fue emitida a favor del movimiento s e d i l l a Recordemos que los, res, la oficialización de resultados estuvo paralizada de, debido a diferentes acciones legales y que las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, desde un inicio han señalado que este ha sido un proceso en el que ha estado marcado. Por acciones judiciales. Y es algo que seguimos viendo en el transcurso y que sigue avanzando. Mientras tanto, para el 20 de agosto próximo, están programadas que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral, en el, que podría, en el que están participando los binomios presidenciales de la Unidad Nacional de la Esperanza, encabezado por Sandra Torres, y de Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arevalo. Informó desde Ciudad de Guatemala, Verónica Orantes. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no v e n t r n Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada, Nada grande se puede hacer, puede hacer por la tristeza. tristeza. Arturo j a u r e l l o Radio La Negra, 90.1 90. en el barrio Cina El r o z ó Sí, agosto. Seguimos en música y noticias, y ahora nos vamos a Venezuela, que busca eliminar las desigualdades y los bloqueos a las naciones en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Allí están pasando cosas, y、eh, bueno, tenemos la cobertura de lo que está sucediendo, por suerte,、eh, gracias a. También Telesur. Vamos a escuchar entonces este informe reciente de hace un par de horas. Estamos información de último minuto desde Caracas, Venezuela. Escuchemos las declaraciones de la vicepresidenta de ese país, Desi l Rodríguez. Apremiantes para la humanidad entera y donde dos bloques de países, América Latina y el Caribe y Europa, se encuentran después. De ocho años. Yo los he escuchado muchas veces lamentando todo el tiempo que ha pasado y llamando a una cumbre cada dos años. Yo creo que el mundo está viviendo tales desafíos que no sabemos cómo estará el mundo dentro de dos años. Es importante, en consecuencia, tener un plan de acción, una agenda común para desarrollar verdaderos y genuinos caminos de cooperación. En nuestra región América Latina y el Caribe tenemos tres países víctimas de bloqueo ilegítimo. Por ejemplo, nuestra hermana Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero la agresión económica contra Venezuela también ha afectado mucho a los socios que están sentados acá. En Europa, por ejemplo, las empresas europeas energéticas que tenían. Proyectos de negocio para la producción de 1 3 0 mil barriles d í a hoy están en 30 mil barriles días de producción. En el caso de América Latina y del Caribe, un mecanismo, lo tengo que decir con humildad, como no tenemos y no hemos visto, como Petrocaribe, que era justamente para aliviar las situaciones financieras y económicas de hermanos del Caribe, como Petrocaribe, después del decreto Obama cayó a cero. s i e n t o que 130 mil barriles de petróleo se destinaban diariamente para financiar proyectos y programas sociales en los países hermanos del Caribe. Basta solamente nombrar Haití. 4 mil millones de dólares fue el mecanismo que Venezuela implementó para esta hermana nación del Caribe, con quien tenemos deudas históricas. Significado de cuatro años de exportación del Caribe, de Haití. ¿Y dónde está Haití hoy? Hace apenas unos días se aprobó una fuerza multinacional para Haití debido a la situación de gravedad, de inestabilidad que existe en este país. Pero cuando nos vamos a la región, afectar a Venezuela también ha impactado en su principal producto de exportación, que es la energía. Y ahí vemos que entonces la agresión económica contra Venezuela se ha convertido en un verdadero instrumento de desestabilización para América Latina y el Caribe. Bueno, yo estoy de acuerdo con el respeto a la legalidad internacional. Es lo único que puede protegernos frente a grandes potencias hegemónicas. Pero es que el bloqueo es una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas. Es una violación directa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 1.2: nunca, en ningún caso, podrá privarse a un pueblo de sus propios medios. De subsistencia. Así que estamos en medio de una situación agravada, producto del bloqueo contra nuestro país y que ha originado que hoy, para América Latina y el Caribe, el principal fruto externo de la región sean las remesas de una migración precarizada, no solamente de Venezuela, de muchos de los países afectados por esta situación. Acá se ve, son las remesas, repito, de una migración precarizada. La principal fuente de flujo externo de los países. Ahora bien, aquí estamos dos bloques, y yo creo que lo principal, haciendo alarde de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de la igualdad soberana de los Estados, es corregir desequilibrios. Somos dos bloques regionales desequilibrados. En nuestro Producto Interno Bruto, Europa con 17 millones de dólares, América Latina y el Caribe con 7 millones de dólares. En la emisión de gases invernaderos, donde Europa triplica a la región de América Latina y el Caribe. Y tenemos además, como ustedes lo saben, el principal pulmón del planeta con la cuenca amazónica. Así que yo creo que hay que demostrar verdadera disposición a trabajar unidos frente a los grandes desafíos que significa la crisis climática. Ustedes saben que estamos frente a un fenómeno inédito e irreversible. Como es el calentamiento de las ondas del mar. ¿Qué vamos a hacer en conjunto para ello? El bloqueo de Venezuela también ha afectado proyectos concretos de acción para mitigar los efectos de la crisis climática. No es un problema de un país, es el problema de todos. Y la pandemia del COVID-19 demostró que si no lo asumimos como humanidad, como pueblos en unión, no vamos a poder superar los principales desafíos que tienen hoy los pueblos del mundo. En materia financiera, en materia geopolítica. Se dice fácil, pero estamos frente a una potencial conflagración nuclear que amenaza, por Dios, la vida de los seres humanos en este planeta. Todos los desafíos, las amenazas que enfrenta hoy la humanidad amenazan directamente la persistencia de la vida humana en este planeta. Así que la propuesta de Venezuela es muy clara. La propuesta de Venezuela es establecer mecanismos de comunicación, de coordinación permanente entre nuestros dos bloques, donde tenemos muchos caminos para la cooperación y para el encuentro, superando nuestras divergencias, superando nuestras diferencias, pero sabiendo que al frente lo que tenemos es la amenaza más grave que ha vivido la humanidad. Es un mensaje de unión. Un mensaje de paz, de coordinación y de amistad que traemos desde un pueblo seriamente agredido económicamente como el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. En la intervención de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, daba a conocer las acciones que lleva adelante Venezuela para apoyar a los países más desiguales en la región. También daba a conocer. Las otras acciones que llevaba adelante para seguir luchando contra el bloqueo coercitivo que impone sobre ese país Estados Unidos y finalmente daba a conocer la propuesta de ese país, mantener una comunicación permanente, mecanismos de comunicación permanente entre ambos bloques con un mensaje de esperanza y paz. Así cerramos nuestro espacio de última información en relación con lo que sucede a través de la presencia de nuestros líderes latinoamericanos en esta tercera cumbre CELAC-UE. n n i ó u r o p e a Hasta la próxima. qué Lindo que es、eh, poder escuchar las cosas dichas cuando, cuando corresponden, n o、eh, porque bueno, Europa y nuestra América tienen una historia, un largo camino recorrido、eh, y un largo camino desigual. Ojalá cambien los vientos. Seguimos en música y noticias. Lo que pasaba era un viento loco de hit. Y、eh, seguimos por aquí、eh, tratando de hacer un paneo por lo que está pasando en el, en el mundo y, sobre todo, en nuestra América. Nos vamos ahora a Ecuador, a donde, bueno, un, uno de los candidatos a la. Constituyente、eh, que está allí gestándose,、eh, no, perdón, la Asamblea、eh, fue asesinado, fue baleado, perdón, sí, asesinado, ahí vamos. Así es, muy buenos días. Nos conectamos contigo desde Quito, la capital de los ecuatorianos, para contarte que existe un ambiente de incertidumbre frente a los niveles de violencia alcanzados en este país suramericano. Toda vez que la noche del de domingo 16 de julio se diera a conocer la noticia del asesinato del candidato a la Asamblea de Ecuador, líder Sánchez Valencia, quien fue asesinado el domingo por la noche en la puerta de su casa en Quinindé, e Ubicado en la provincia costera de Esmeraldas, en el noreste de Ecuador, tras recibir varios impactos de bala. r í a d e r Sánchez se encontraba en una reunión política y tras aquello se trasladaba hasta su domicilio cuando fue interceptado por un sujeto quien lo disparó. Según n a r r a n sus familiares, fue trasladado inmediatamente hasta un hospital en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, aún con vida, pero no resistió y allí. falleció. Sánchez Valencia buscaba llegar al Parlamento, auspiciado por la alianza política Actuemos, conformadas por los partidos Suma y Avanza, que apoya al candidato Otto z u n e n h o r s n e r quien fue vicepresidente de Lenin Moreno. A poco más de un mes de las elecciones anticipadas convocadas en Ecuador, se han revelado cifras que dan cuenta del incremento de los niveles de violencia en este país. Según autoridades gubernamentales, de seguir la tendencia, Este, el 2023, podría terminar siendo el año más violento de esta nación suramericana, con 40 asesinatos u homicidios por cada 1 0 0 mil habitantes. Existe incertidumbre, insisto, malestar en la población por los niveles de violencia registrados. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral había tomado medidas también y había ofrecido seguridad para actos masivos, para mitins políticos en el marco de De la campaña que se desarrolla en Ecuador de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de agosto, donde se escogerán presidente, vicepresidente, además legisladores, y también se marcará su posición, los ecuatorianos marcarán su posición con respecto a dos consultas populares. Los binomios presidenciales, al menos, tienen seguridad garantizada, así lo ha asegurado, lo ha dicho el ministro del Interior, Juan Zapata. Hasta aquí el informe. Cambia. Y la situación en Ecuador que、eh, hoy se parece más a la de Colombia de estos últimos años que a la de Ecuador mismo, ¿no? Un, una violencia que está utilizando el poder hegemónico. A través de, de, del narcotráfico, ¿no? como forma de, de banalizar la vida y de intervenir en las sociedades con un grado de violencia tal que ya、eh, no permite, digamos, ningún tipo de construcción. Es、eh, la guerra de pobres contra pobres、eh, a través de. Del narcotráfico. Y nos vamos a un poco más de música y nos vamos a venir más para acá. Nos vamos、eh, a Uruguay con cuatro pesos de propina y mi revolución. materia prima De las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quién más, quién menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. 90.1 en el barrio. Seguimos en música y noticias aquí por Radio La Negra. Y ahora nos venimos más acá, nos venimos a Jujuy, porque, bueno, ustedes saben, la situación allí sigue siendo grave, sigue estando complicada. Y bueno, estamos en comunicación ahora con Claudia, compañera que está en la permanencia en el Ministerio de Educación. De Jujuy en San Salvador. Ya, ¿Qué, tal, ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos con mis compañeras y compañeros en la permanencia en el Ministerio de Educación. Bueno, un saludo a todos y gracias por la comunicación. No, Gracias a ustedes por, por atendernos y por estar allí en,、eh, sosteniendo esta resistencia que, que, bueno, que les toca vivir a ustedes, pero que, que tiene implicancias para, para todos y todas en nuestro país. n o Sí, Exactamente, estamos resistiendo, pero también tratando de transformar esto. más que resistir, tratando de transformar toda esta realidad que es muy dura. e s t o entre un gobierno que. Es arbitrario、eh, al, al punto de ser dictador, digamos. Claudia, se, se vienen dos momentos, dos fechas importantes. Por un lado, me recordabas recién, se va a cumplir un mes de la terrible represión al sector docente. Y por otro lado, se viene también un nuevo aniversario de, o, o recordatorio de、eh, la noche del apagón. Exactamente, justo el 20 de junio se van a confluir estos dos, estos dos eventos fuertes para la sociedad j u j e ñ a y confluir pensando en esto: ¿no? que a pesar de los 40 años de democracia que supuestamente tenemos que estar celebrando, pues、bueno, estamos viviendo mismas situaciones que se vivió tiempo atrás en la dictadura, tiempo atrás en un sistema que. Eh, sigue atacando, sigue lastimando digamos, la conciencia de los pueblos de esta necesidad de libertad, de la necesidad de expresar, de, la necesidad de salir a las calles a, a pelear por derechos.、Uh -huh. Y un gobernador、eh, Morales que intenta hacer ley esa dictadura, de alguna manera, con esta reforma inconstitucional. Exactamente. Bueno,、eh, una de las acciones más fuertes que tenemos como pueblo jugeño. Que está、um, direccionada, digamos, para bajar esta reforma, es、eh, a través de la una multisectorial que se generó acá en c u j u y donde están todos los sectores, entre ellos, bueno, los pueblos originarios, los gremios docentes, otros gremios estatales、eh, y diferentes sectores, o sea, todos、eh, apuntando a dar de baja, de una sola vez, este,、eh, esta reforma, que para nada es constitucional, ¿sí? Eh, va en contra i n c l u s i v e de la Carta Magna, el, el malón de la paz, el tercer malón de la paz,、eh, que está conformado por los pueblos originarios, tomaron como medida、eh, realizar este malón hacia Buenos Aires para ir a la, a la,、eh, a la, justicia, a la justicia Nacional Federal para pedir ¿no? que se intervenga esta situación para que se dé de una sola vez.、Eh, Se caiga de una sola vez esta reforma. Claudia, el sector docente ha tenido una, un, una participación importante porque, bueno,、eh, parte de, del conflicto también tiene que ver con la cuestión salarial docente que marca un poco la, la pauta de cómo está el sector estatal en general, ¿no?、Eh, y. y Y después, entre medios, apareció esta cuestión de la reforma inconstitucional que llevó a que se generalizara esta situación. ¿Cómo está hoy Jujuy? ¿Qué es lo que se vive en San Salvador y en, las quebra en La Quebrada? Mira,、eh, en, primer, eh, en primera medida, cuando nosotros comenzamos este plan de lucha que comenzó el 5 de junio,、eh, que comenzó siendo salarial. Eh, y de alguna manera fue la manera de encender y mostrar una realidad que tampoco los docentes teníamos claro lo que estaba pasando con respecto a la reforma. Entonces, lo que comenzó siendo salarial también se sumó con fuerza esta necesidad de bajar esa reforma que para nada、eh, respondía a nuestros intereses en la medida, primero, que fue aprobada y jurada a espaldas de, de, de todo el pueblo j u j e n i o y algo que vos, o sea. El、criterio común, n o algo que no es público, que no se trató en ninguna escuela, en ninguna institución,、eh, bollador, en nada, por el e s t i l o te das cuenta de que había cosas ocultas. Entonces, el sentido común nos hacía ver de que esto era necesario frenar porque era inconsulta,、eh, nadie tenía conocimiento de ello y, y con la, presión, y la manera apresurada con la que se manejó todo esto,、eh, daba, daba clara de que esto、eh, era en contra del propio pueblo. Entonces, los docentes de Jucuy, seguimos s en el caso de ADEP, docente s que nuclea a nivel、eh, inicial y primario, seguimos con la medida de fuerza en la medida que lo salarial, para nada、eh, lo que se propuso, digamos, como oferta del gobierno, la hemos rechazado porque es insuficiente.、Eh, más allá de eso, nos dimos cuenta y mostramos en realidad de que la provincia sí tiene dinero, sí tiene plata, porque de alguna manera. El, la, el salario de, del resto de los estatales hubo una mejora, obvio que no sustancial, pero los,、eh, los empleados municipales, por ejemplo, que tenían un salario de indigencia,、eh, lograron llegar a un piso por lo menos de 134 mil. Poco,、uh -huh. por supuesto, pero bueno,、eh, vimos que todos se pudieron beneficiar con un mínimo, mínimo aumento. Pero los docentes de acá seguimos insistiendo en que tenemos que mejorar de manera、eh, contundente para mejorar la calidad de, de vida de todos. Y con respecto a esto, o sea, todo el interior, los docentes que estamos nucleados, seguimos en permanencia en Humahuaca, en Timcara, en Pulmamarca, en Ledesma, en San Pedro, acá en Capital, porque sabemos que si no seguimos insistiendo, a pesar que ya estamos en receso escolar, Eh, es mostrar de que lo que nosotros hemos planteado es genuino. Necesitamos realmente que el gobierno de Morales、eh, abra las paritarias para escucharnos, porque hasta ahora lo único que hace es armar reuniones donde solamente una parte habla, que serían los gremios, y ellos simplemente recepcionan sin respuesta alguna todavía. Entonces, este maltrato lo, se lo mostramos y, y lo evidenciamos. Continuando con la medida de fuerza, d el caso de ADEP, que seguimos con paro por tiempo indeterminado y con acciones que vayan a mejorar, digamos, a, a entablar este diálogo que queremos, pero también acompañando con la multisectorial en contra de la reforma. Claudia,、eh, un paro por tiempo indeterminado es una medida fuerte y ustedes la vienen llevando hace ya unos cuantos días. s Eh, ¿Es algo que ocurría en el sector docente en Jujuy? ¿Cuándo fue el último paro por tiempo indeterminado en Jujuy? Mira, hubo,、eh, hubo unos años atrás, más de ocho años atrás, un paro por tres meses, ¿sí? pero no tuvo las consistencias que está teniendo ahora. Este paro, que ya lleva sus 44 días, sostenido en el tiempo, permanentemente, es el fruto del trabajo de las bases de ADEP. Los docentes organizados en asambleas,、eh, sosteniendo esto de manera、eh, con la solidaridad de la gente, porque hasta económicamente estamos solos. Nos manejamos las bases de ADEP con fondos que buscamos, e fondo de lucha, con la venta de ropa usada, con la solidaridad de la gente que se acerca y te deja、eh, mercadería, verdura. s Entonces, tenemos todo para. Para garantizar que esta permanencia, que este plan de lucha se sostenga en el tiempo. Esto da cuenta, lo que decís, de, también de un apoyo、eh, social a esta medida, no s o l o de apoyo dentro del mismo sindicato y organización de trabajadores de la educación, sino también、eh, por parte de la sociedad. Exactamente.、Eh, creo que la, la sociedad entendió. Esta lucha que estamos llevando adelante los docentes es una lucha genuina, justa, ¿sí? porque el salario de un docente, ellos hablan ahora de un piso salarial de, 20, de 200 mil. Si vos vas a la realidad、eh, económica, a la inflación, cómo se está manejando todo, y 200 mil también sigue siendo insuficiente como, base, como sueldo base, digamos, para un docente de inicia. Pero aún así, cuando en su entonces era 130.000, tampoco los docentes llegaban a ese piso, ¿sí? porque nosotros tenemos en Jujuy uno de los básicos más bajos del país.、Uh -huh. y comenzó siendo、eh, 32.000, llegó a 35.000 y ahora va a 62.000, que consideramos que todavía está por debajo de lo que requerimos para que realmente haya un, un aumento salarial eh, más. Eh, Drástico, digamos, para subir sobre todo la diferencia salarial entre el que se inicia y el docente que tiene más de 10 años de antigüedad. Claro. Porque hasta ahora están todos los chatos. Claro. El que se inicia y el que tiene más de 10 años de antigüedad cobra prácticamente lo mismo. Eso está dado por las sumas en negro, digamos, ¿no? Sí, muchas sumas en negro, en grises y, y un presentismo. Que ahora, si bien está desdibujado un poco porque por tres meses no lo van a pagar por periodo, digamos, de nuestro、eh, un presentismo, que cuando vuelva va a ser un, un importe significativo para el docente en la medida que va a tener que optar entre ir a trabajar, enfermo o perder el presentismo. ¿Lo ¿no、entiendes? Sí, el presentismo es sin duda un, una locura ¿no? en, en, en cualquier tipo de trabajo porque. Encima se le asignan、eh, sumas suma, muy importantes, ¿no? Exactamente. O sea, el, el, ahora sería de 12 mil、eh, pesos,、eh, querían llevarlo a 21 mil pesos, ¿me entendés?、Uh -huh. Entonces, un docente que entre、eh, perder 21 mil de su salario e ir enfermo o ejercer un derecho como, el, como la huelga. Y bueno, <risa> va a cumplir el objetivo que tiene. Claro. Claudia,、eh, para el jueves están previstas entonces mani manifestaciones, movilizaciones. Contanos un poco qué es lo que se espera allí en Jujuy. Eh, bueno, eh, se, se está realizando un, un acto de Desma, donde eh, queremos eh, llevar una, una columna importante de docentes、eh, a ese lugar. Comienza a las 3 de la tarde con un. A las 15 horas con una marcha、eh, hacia la, a una escuela normal, y bueno, de allí el acto a las 19 horas. Bien, y, y en San Salvador va a haber también algún tipo de movilización?、Eh, por lo pronto, o sea, dentro del sector docente, estamos、eh, involucrados, digamos, para participar en esa marcha. Acá en San Salvador, ahora no te podría decir, pero creo que está todo enfocado en l d e m a el edema. Bien, recordemos、eh, que Ledesma es la empresa azucarera que,、eh, con sus ingenios azucareros,、eh, durante la última dictadura cívico-militar,、eh, bueno, había una, una connivencia con el poder político de la dictadura y se ocupaba del secuestro y de, del asesinato de trabajadores organizados, ¿no? Exactamente. El apagón justamente lo genera los lo mismos genocidas, digamos, que Blaquier, la familia Blaquier, que, bueno, se aseguró de que esa noche,、eh, del apagón justamente,、eh, d e s a p a r e c i e r o n muchos trabajadores. Aquellos que agitaban en, los,、eh, en defensa del pueblo, bueno,、eh, fueron los que generaron todo eso. Eh, la última pregunta, compañera. Quería、eh, preguntarte cómo, cómo se vive desde el pueblo j u j e n i o hoy todas las,、eh, las cuestiones para amedrentar que ha desplegado el gobierno de Gerardo Morales a través de, de la justicia federal y de. De, de, de los grupos parapoliciales, secuestrando personas en, en camionetas de empresas sin patentes, este, pero con efectivos policiales encima que, que allanan las casas sin orden、eh, de allanamiento, ni, ni, ni se sabe después a dónde se llevan a los detenidos, con el, la, la lista de detención de abogados y abogadas、eh, que, que están participando y acompañando. ¿Cómo, ¿Cómo se vive todo esto allí en Jujuy? La verdad es que hasta hay lista de docentes, listas negras, que empezaron a aparecer como futuros detenidos, donde hay muchos docentes que、eh, estamos dentro de la lucha y, bueno, y que genera todo eso que ellos quieren lograr, digamos. Pero acá hay una fuerza impresionante de, de docentes, de, de clase trabajadora, que nos estamos organizando para. Para enfrentar todo esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, están yendo, lo, están viniendo, hoy vino el, el precandidato、eh, a la elección de La Reta, con Morales, y así se hizo presente un grupo de docentes、eh, repudiando esa presencia, ¿sí? manifestando el rechazo a ese t tipo de política. Y bueno, como siempre se manejan ellos,、eh, cercando todo, vallando todo. Pero acá hay un pueblo que se está organizando y que, frente al amedrentamiento, todo lo que están generando,、eh, para nada nos detienen, ¿sí? nos da mucha fuerza, inclusive de, para salir a enfrentar, ver a docentes, a colegas, ir y llevar los carteles y frente a todo eso que está aquí, que estén presente ahí, nos da,、eh, da cuenta de que esto、eh, no, para nada consigue lo que quiere conseguir, ¿sí? generar el miedo. Bueno,、eh, Claudia, te cuento que aquí en la comarca también se están organizando marchas para el 20 y posiblemente se haga una transmisión especial desde nuestra radio también. Sabemos que en distintas partes del país se van a estar movilizando también a las diferentes plazas de, de cada ciudad, de cada pueblo,、eh, en rechazo a estas políticas de Gerardo Morales, en apoyo al pueblo j u j e n o para que caiga la reforma inconstitucional y, y termine. Se desprocese también a todos los compañeros y compañeras que, que han estado en la lucha. Exactamente, sí, eso es una de, de las cuestiones. Todavía tenemos compañeros de, de, que son de Humahuaca que están、eh, detenidos ¿sí? eh, sin ningún tipo de procesamiento. Ya fueron condenados sin ningún tipo de procesamiento. Ayer se liberaron, anoche, se liberaron a los, nuevos,、eh, a los nueve detenidos de capital. Entre ellos hay docentes también, como el profesor Blackwood. Bueno, pero、eh, queremos que también la, todo lo que sean los procesamientos,、eh, las causas, sí, caigan también las causas, porque si no van a quedar、eh, marcados por cuestiones que no tienen nada que ver con lo que ellos plantean. Acá hay una docente de Humahuaca, la, la maestra、eh, Mercedes Maidana, también,、eh, si bien está con prisión、eh, domiciliaria. Pero queremos que todas、eh, las causas que se armaron a ella, porque eso fue armado, también caigan. Y ahí,、claro. allí están actuando bueno, los abogados,、eh, derechos humanos, están presentes. Bueno,、eh, por último, Cristina, si, si pudieras decirle algo a, a quienes gobiernan el país, ya sea presidente, vicepresidenta, los diputados, los legisladores,、eh, ¿Qué les dirías? Eh, bueno, eh, como docente, como,、oh. como maestra, como trabajadora, les, les diría que por una vez en la vida esta gente se ponga del lado de los trabajadores, del lado del pueblo, que dejen de gobernar para los intereses de, lo, de, de unos pocos, para sus propios intereses y empiecen a pensar en nosotros. Porque un gobierno que habla de superávit. Y tiene con hambre a su pueblo,、eh, deja mucho que desear. Entonces, que piensen en el, en el pueblo, que piensen en la gente, que piensen en los trabajadores, que piensen en nosotros, la mayoría, y que dejen de pensar en sus propios intereses. Muchísimas gracias, Claudia. b Un e un abrazo y gracias por la comunicación y gracias por la solidaridad. Que el 20 estemos todos en la s calle, s todo el país. Es más, se tendría que pedir que todas las centrales sindicales、eh, llamen a un paro general para ese día. Qué interesante sería. Ojalá. Lamentablemente, muchas de las centrales sindicales están corrompidas desde hace buen tiempo ya, ¿no? Exactamente, sí. Compartimos la misma apreciación, pero bueno, nunca hay que dejar de, de plantearlo. Totalmente. Para e x ponerlo en el m i s m o momento. Totalmente. Claudia, un abrazo fuerte a vos y a través tuyo a todas y todos los compañeros que están allí en, en el Ministerio de Educación en esta、eh, toma, en esta, recuperación, en esta ocupación pacífica, sosteniendo este planteo tan claro y tan necesario. Sí, gracias, muchas gracias, un abrazo. Estábamos hablando con Claudia, compañera docente del sindicato ADEP, quien、eh, nos contaba de la situación justamente de Jujuy. Nos vamos a la música ahora con Mercedes Sosa. ¡Viva Jujuy! del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del o s p i l p a r r s Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, Este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser, cuando todavía no era. 90.1 en el barrio Cina, el bolso. Radio La Negra. Radio No.com.ar. Comunicación. a a w w w r r d e g Seguimos en Música y Noticias aquí por Radio La Negra. Y ahora nos vamos al m a s acá todavía. Nos venimos a la comarca、eh, para encontrarnos con la escritora, militante, eh, poeta, eh, editora Marianela Saavedra. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un gusto poder tenerte en el aire de, de música y noticias aquí en Radio La Negra. Y bueno, un poco la idea era、eh, comunicarnos la semana pasada, se nos hizo corto el programa. Y, y bueno, la idea era hoy recuperar ese, esa charla que quedó pendiente, porque vos estás por viajar. Contanos un poco. Sí, yo voy、eh, en el mes de agosto, fui convocada, fui invitada a la Feria del Libro de Caracas, en Venezuela, y también fui convocada al segundo encuentro de f e m i n i d a d Comunitaria de Villal en Jujuy. Ambos eh, ambas, eh, eventos son en el mes de agosto, así que yo estaría partiendo de la comarca el, el 10 de agosto. Eh, para estar desde el 12 al 16 en Caracas y luego de ahí regreso a Argentina para ir al encuentro de, de Arias a l a En ambos encuentros me invitan como, como escritora. Marianela,、eh, me imagino yo que si te llaman desde Venezuela para, para participar de una feria del libro, tiene que ver con, con la trayectoria que ha generado. Eh, tu obra, ¿no? De alguna manera. Sí, a mí me, me impactó muchísimo porque, o sea, mi, mi, mi, yo no, no tengo representación artística ni, ni, ni, ni una editorial multinacional ni nada, siempre he sido autogestiva y mis libros han ido, o sea, mis poesías、eh, a través de las redes sociales. Y también mis libros han empezado a moverse por el mundo a través de la gente que me lee, de la gente que, que compra a l g u n o de mis libros y después、eh, viaja, los presta, los lleva, los manda. Y, y la gente de, de Caracas me decía que les había llegado mi l i b r o a través de una persona que el año pasado había participado d e una serie en Colombia. Y ahí se había encontrado con uno de mis libros y ahí me habían empezado a seguir y desde ahí me, me convocaban. Eh, sabiendo también lo complejo ¿no? de, de que una, una persona, en este caso una escritora autofestiva, pueda, pueda viajar hasta, hasta un lugar tan lejos,、eh, pero aún así querían, querían ofrecérmelo, querían、eh, porque les interesaba que estuviera presente. Entonces,、eh, este año me incorporaban un festival de poesía dentro de la feria. Y, Eh, todos los años invitan a alguna representante de otro país. y a o pasado c o un escritor de Uruguay y este año me convocaron a mí r e p r e s e n t a n t e a r g e n t i n a Qué impresionante esto, Marianela. La verdad que, que emociona un poco porque, bueno, Venezuela no es cualquier país y este, bueno, que te estén convocando a, a semejante evento y a representar a la Argentina me parece muy, muy importante, ¿no? muy emocionante. e c o m o ¿Cómo lo vivís vos como escritora, como poeta? Para mí, o sea, ambos, ambas situaciones, tanto la de Caracas como la de Cucuy, es, son muy, muy, muy movilizantes. O sea,、eh, Venezuela es un, un país tan, bueno, creo que más c o n t r o v e r s i a l que el nuestro por, por un montón de cuestiones.、Eh, Me parece、eh, humanamente muy interesante la posibilidad de ir, la posibilidad de compartir, la posibilidad de estar ahí, de ver y de sentir lo que. Porque hay muchas cosas que sabemos de otros lugares, por el modo en que nos llegan, o por. por no sé, o por que investigamos, o por q u e buscamos información, pero ir a un lugar que, que durante muchos años has estado, no sé, hay lugares, no sé, por si te cuba también, o、no、s sé, e hay muchos lugares que que. Vos sabés cosas de ese lugar, de la historia, de la política, de cómo vive la gente,、eh, pero lo sabés por lo que lees o por los medios. Y poder estar ahí y vivir y compartir y hablar de primera mano me parece. No sé, sea, yo es, es, estoy como muy, muy, muy conmovida. También, ya digo, con la posibilidad de, de estar en Jujuy, en este momento de la historia de Jujuy,、eh, me parecen cosas muy, muy, muy movilizantes. Me parece también como una cuestión, por un lado metafórica y por la otra de una contundencia enorme, que la poesía esté siendo requerida en estos momentos, en determinados lugares, en determinadas、eh, situaciones sociopolíticas. Que la poesía esté ocupando ese espacio、eh, a nivel social, que, que, que socialmente se haya hecho urgente. ¿no? Que se haya hecho necesario la poesía me parece también algo increíble. O sea, nos, a veces no puedo creer como estar asistiendo a eso y, y, y que, sea, que sea mi, mi, mi trabajo ¿no? y que esté ahí en, en esos espacios. Qué lindo, qué lindo lo que decís, Marianela. También、eh, en tu viaje.、Eh, Te propusiste objetivos propios, personales, además de todo lo que te invitan.、Eh, que bueno, después quiero que me cuentes un poco más también de Jujuy,、eh, pero tu idea es、eh, hacer un aporte. Contanos un poco. Sí, yo cuando me, cuando me invitan a, a, a Venezuela,、eh, yo primero pensé que no iba a poder ir, porque es m u c h í s i m a plata. Y después dije, bueno, no, o sea, yo todo el tiempo de todas las cosas estoy como tratando Siempre estoy pensando desde lo colectivo y desde. f u soy profesora, entonces, siempre estoy pensando en qué le hago gustar. Y era como. Yo, no sé, podría haber mandado c a r t a a políticos, podría haber ido a golpearle la puerta a alguno de los candidatos, podría haber sacado un préstamo en el banco, o sea, podría haber u s a d o formas de financiar el viaje, pero yo sentía que tenía que ser.、Eh, Algo colectivo, y así se lo plantea a la gente que me lee: como bueno, o sea, yo he liberado y libero arte todo el tiempo y hago una construcción colectiva de mi arte todo el tiempo. Entonces,、eh, invité a las personas a, a que, en una forma como de retribuir eso, de darle una retribución al arte,、eh, pudieran financiar entre en,、no、sé, la cantidad de personas que deben haber colaborado. Pero más de 500 seguras、eh, para que yo pudiera ir y venir en avión, y la gente no lo dudó, no lo dudó un segundo. Yo en menos de 18 días pude juntar cerca de 500 mil pesos y pagar todo lo que, lo que debía pagar.、Eh, Eso t para mí fue como también, creo que no es solo,、no、solo un gesto para mí, sino un gesto para la autogestión y para l o c o l e c t i v o o sea, darnos cuenta que. Sumando pequeñas voluntades, un montón de personas, podemos lograr algo grande.、Claro. Que era eso: irme a poder、eh, juntar el dinero para ir a Venezuela.、Eh, lo mismo、eh, con Jujuy. O sea, un,、eh, también o se a movieron un montón de voluntades de, de mujeres feministas de Villalla para, para juntar el dinero, porque estoy la única que, que van e este momento desde tan lejos para pagarme todo. Eh, dentro de lo, de lo que es el viaje a Venezuela, yo consulto con los organizadores si podía llevar libros, porque hay todo un tema con la aduana y con el dólar y con todo eso, y me dan consigo una autorización para poder llevar libros.、Eh, y me interesaba, pues,、eh, bueno, lo que yo les propuse era que no solo llevar libros míos, sino llevar libros de, de otras y otros escritores argentinos independientes a u t o g e、eh, s t i v o s p u e r Como un poco como para replicar esto que pasó conmigo, ¿no? Alguien l l e g ó a l g ú n libro mío a Venezuela, alguien l l e g ó un libro mío a Colombia, y, y si esos libros no hubieran llegado, no, yo hoy no estaría viajando. Entonces,、eh, es como bueno, entonces yo voy a llevar conmigo a e s c r i t o r a s y escritores, y voy a, voy a conseguir permiso para dejar libros en la Biblioteca de Caracas y en la Biblioteca de, Nacional de Venezuela.、Eh, Así que me llevo, llevo a, a varias personas de acá de la comarca. Llevo a un libro de, de, sobre la interculturalidad del Choique. Llevo también a, a Daniel Short con, con Mascaro.、Eh, y llevo, creo que hay otro autor más de acá de la comarca: eh, eh, un autor trans,、eh, un poeta trans acá de la comarca. Después hay también gente de Santa Fe, gente de Córdoba. Gente de j o h q u e n bueno, como hay varias personas con las que me he ido poniendo en contacto y, y estoy haciendo ahí la p u n t a d a de libros para llevar conmigo. Qué, qué alucinante,、eh, Marianela. Y, y lo de Jujuy, ahora contame un poquito más. ¿Qué, qué es exactamente y, y qué vas a hacer vos ahí? Eh, en Jucuy ya se vio el año pasado, en Tilcara, que fue el primer encuentro de feminismos comunitarios, un grupo de feminismos comunitarios de pueblos originarios de distintas partes de Sudamérica,、eh, que venían trabajando con temáticas específicas como soberanía alimentaria, cuerpo-territorio y otras, otras temáticas, decidían, o sea, se encontraban con, con que tenían、eh, similares formas de luchar y similares formas de producir.、Eh, Contenido、eh, y se empiezan a nuclear en la Universidad Rodolfo Push, y desde ahí empiezan a, a, a pensar un encuentro. El primer encuentro que e x i s t i ó el año pasado se pensaba para no más de 150 personas y llegaron 2.500 mujeres de todo Sudamérica.、Eh, es un encuentro que dura tres días, en donde hay、eh, muchos talleres, charlas,、eh, Se va también a publicar un libro sobre soberanía alimentaria, sobre gestión de la salud. Bueno, todos lo, lo, los libros que cada una t o d a s las temáticas, digamos, que cada grupo que viaja está trabajando hacia el adentro de sus comunidades.、Eh, y a mí se me convoca, por, desde la literatura, por mi trabajo literario, se me convoca como, como escritora, como militante corporal, de diversidad corporal,、eh, para, para trabajar esto. O sea, La poesía y la diversidad corporal. Qué alucinante. Bueno, me imagino que、eh, Bueno, cuando estés por allí en los distintos lugares, haremos el intento de, de comunicarnos para ver si, si nos podés transmitir. Porque estando ahí en el lugar,、eh, con la vibración de, de, de la movida, se, se transmite también、eh, sí, todo eso. n ¿no? c a í me encantaría, me e a Si, si por mí fuera, e s t a r í a filmando todo el tiempo todo lo que pasa, pero sí, me encantaría poder hablar, contarles, estando desde allá, qué, qué, es lo que, qué es lo que se siente y qué es lo que se vive y qué es lo que se está gestando en, en estos lugares. Bueno, hecho, hecho el, el compromiso, entonces te vamos a estar molestando, distrayendo, aunque sea unos minutitos en cada uno de los lugares para que, para que nos vayas contando. Yo encantada. Bueno, Marianela, un, un gusto realmente siempre escucharte y, y bueno, y muy bueno este, todo esto que, que te está pasando que, que, y que, que estás generando también. Sí, yo digo, siempre lo pi pienso todo en colectivo, así que pienso que esto, bueno, hoy me está pasando a mí, pero la idea es que, que nos pase a, a muchas otras personas, así que、eh, por eso también lo comparto tanto, como para que s i g a A más personas, esta forma de gestionar el arte. Tal cual. Marianela, un abrazo grande. <risa> Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, y a cuidarse del frío. <risa> gracias. Bueno, Marianela Saavedra, poeta, escritora, militante feminista,、eh, aquí en Música y Noticias por Radio La Negra. Y ahora nos vamos yendo ya con un poquitito de música. Ricardo m o y o con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, La Amanecida. Seguimos con el Papá de Diego. Vamos a hacer una samba que se llama La Amanecida. El Moro y Sabralde nos va a acompañar. Y nosotros nos vamos. Cerramos así este Música y Noticias de este martes, 18 de julio de 2023. Contándoles que el jueves habrá movida、eh, en las calles de aquí del de Bolsón. Bueno,、eh, estaremos. Eh, seguramente compartiendo、eh, con una transmisión especial. Estamos organizándonos. Nos vamos hasta la semana que viene. Agradecemos, como siempre, a quienes nos ponen al aire a través de las diferentes radios.、Eh, mañana a las 10 de la mañana por Radio La Negra. <coughs>、eh, mañana también a las 10 de la mañana por Radio Fogón en El Hoyo. Eh, Chubut, noroeste de Chubut, en Radio Sudaca, en t r e l e w en la costa chubutense, y en Radio Nauta, en La Plata, Buenos Aires. c h a u nos vamos, hasta la semana que viene. Corazón de Bebe, ha Música y noticias por Radio La y por Ley 90.1 Lucha de los entrometidos Por esta vida es un milagro La noche, la lluvia, los amigos el sol que v a t a d o a solo destino Anda mi pueblo enamorado De la magia de un pibe entrometido Que dibuja alegría para todos Y un alma redonda ノ venta ポイント Radio La Negra